Mire, lo, lo, los operativos son los normales de rutina que hace la división de ARBA y lo que estamos buscando es, es, es verificar el cumplimiento por parte de los contribuyentes este, de las disposiciones normativas, la 32 barra 06 eh, del, del año 2006 que habla de, eh, el COD, precisamente, el Código de Operación de Traslado uh -huh. y a su vez verificar que toda la mercadería en tránsito lleve la debida documentación respaldatoria Bien, bien, bien. ¿Ustedes están situados cerca de Olavarría, en la zona del peaje, puede ser? Sí, eh, estamos desarrollando en este momento el procedimiento en el peaje eh, de Hinojo. Bien, bien, bien. ¿Han tenido algún algún resultado hasta el momento? Eh, ¿Han tenido algún problema? ¿Alguien no, quizá no ha querido ser inspeccionado? ¿Tienen problemas normalmente o no? Digamos, los resultados habituales que tiene ARBA cuando hace este tipo de procedimientos. Uh -huh. Ustedes que nosotros no estamos autorizados a dar ningún tipo de, de datos de, lo, de los resultados porque no estamos autorizados precisamente. Sí podemos eh, decir que lo hacen eh, con personal de policía de la provincia, ¿verdad? Sí, siempre se hace con la policía de la provincia de Buenos Aires. Bien, bien, bien. Eh, precisamente en este momento nosotros estamos en, en el marco del operativo, como le decía, estamos procediendo por un secuestro, pero para mayores precisiones y datos tendría que... Este, Dirigirse al a, a sector prensa de, de la, la dirección de peticiones sediatarias, de la cual bien. nosotros dependemos.